Soy un salvadoreño nacido en Venezuela y que me involucré en las luchas sociales de la América Central, primero en Nicaragua, luchando contra dictadura Somoza, y luego contra la dictadura salvadoreña. En la experiencia de fundar una radio clandestina, la Radio Venceremos,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 Destruyendo la historia de nuestra lengua, vida arte y obra de un pueblo sin lengua, vieja nueva y emergencia, lengua, lengua, llor, dando su creencia, creencia, creando, es un pueblo que viene recordando que han pasado. Abuso militar, torturadores, señores con grados masacrando a héroes de pueblo sin honores, muriendo en la calle. Niños, mujeres y abuelos, familiares nuestros son los que murieron, murieron con la bandera en alto, sin nada que perder.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 Recuerdo el pasado, como los torturaban, mandados por un viejo que irá la cana. Reconoce tus errores, enfrenta la justicia, porque nuestro pueblo de esto se olvida. Por más que pase el tiempo, no hay una respuesta para esas familias que sufren la ausencia de un desaparecido. Yo.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 De el modo de pensar cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. brillante te manúen manos su brillo cambia el nido el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño y así como todo cambia que yo cambie no es extraño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 Por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni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 ...los torogoces de Morazán... ...torogoces, ese pájaro... ...no, típico... Eh, de, ...del Salvador... ...y bueno, en la zona de Morazán... ...es fundamentalmente donde nació... ...son donde se desarrolló... En Radio Venceremos... ...ahí en las montañas... ...del Salvador... ...del pulgarcito de América Central...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 Ba da, una potente emisora todos Todo escuchan de aquí en la de radio de guerrillera de Barabundo Martín todos nuestros combatientes Muy animado, porque Radio venceremos. lo tiene bien informado. Radio venceremos. voto oficial del Frente para Mundo Martín, para la Liberación Nacional. muy animado porque Radio Venderemos nos tiene bien informado una potente emisora todo emisor.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 del FMLN. Un pueblo heroico como el nuestro merece la victoria. No le pagaremos. <risa> El Salvador me deleita.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 casas de cartón Viene vagando el obrero casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido que pesa el sufí arriba deja la mujer preñada abajo está la ciudad y se pierde en su maraña uh, uh, hoy es lo mismo que ayer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 usted no lo va a tejer pero hay escuelas de perros y la da está educación para que no muerdan los diarios pero el patrón años que está mordiendo al rubro quisiste soy la lluvia en los techos de cartón amemos pasar la esperanza Da,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 se va a la otra oreja hasta la victoria hasta la victoria siempre